Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y a 41 años del golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial... Eh, ...de la burocracia sindical también... Eh, ...estamos leyendo parte del documento redactado por hijos... Eh, de Mar del Plata y entre otras cosas dicen basta de justicia cómplice eh, destitución de un fiscal general de Mar del Plata denunciado por ser servicio de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura eh, no a la prisión domiciliaria no queremos vecinos genocidas en Mar del Plata como por ejemplo Walk y Bujedo porque son genocidas que gozan de este beneficio, de cárcel domiciliaria. Basta de juicios a cuentagotas no Exigimos el desmantelamiento del aparato represivo. Basta de gatillo fácil. Basta de represión a la protesta social. Basta de espionaje a los, a los que luchan. Derogación de la ley antiterrorista. Apertura de todos los archivos de la dictadura, acción que no fue negada por todos los gobiernos constitucionales. Libertad a los 30.000 a los presos políticos y desprocesamiento de todos los luchadores sociales. Aparición con vida de Jorge Julio López y todos los desaparecidos en democracia. Restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados. Así sigue el documento de Hijos Mar del Plata eh, que va a ser leído mañana 24 eh, desde las 5 de la tarde nos concentramos en Luro e Irigoyen eh, vamos a escuchar el tema 9 ¿no? eh, algo de basuras y toma mi, mi mano hermano eh, con León Gico y Marcielo eh, producido por Hijos eh, La Plata Sí, Carlitos. Ese no es el represor de la ESMA. Este sí. ¡Elincuente! ¡Honor! Tómate la basura de acá. A los asesinos no los atiendo. El pueblo está construyendo su cárcel. Porque si no hay justicia, hay escrache. Gritemos bien fuerte. Hasta quedar roncos, hasta escupir sangre. ¡Ande, Necesita mi pueblo Ríen los potentados Que acrecientan sus finanzas Recuerdo a mi abuelo Muriendo como un obrero Le cambiaron el collar Pero le enchufaron el mismo perro Vuelan las esperanzas para los herederos Al ver cortarse las rutas y al ver sus árboles sin frutas Creo que mi país es para todos los argentinos Y no para unos miles que se llenan sus bolsillos El sueño está embargado Mientras pagamos deudas No somos propietarios Mas sí somos expropiados Somos propietarios Masí si somos expropiados Familia se desarma Por conseguir el sustento Cruza en el hemisferio Nuestros hijos y nuestros viejos Y ahí se va León Gico Contra la impunidad de ayer y de hoy No olvidamos, no perdonamos No nos reconciliamos Ni guerra sucia Ni teoría de los dos demonios No fueron errores ni exceso Fue un genocidio y son 30.000 30.000 compañeros detenidos Desaparecidos, presentes Ahora y siempre, así termina El discurso de hijos El documento de hijos Y vamos a escuchar Un nuevo tema De este... Eh, Ahí vamos a escuchar algo de Perón, ¿no? Ahí está. Y empieza después... ¡Porque venían días ¡No me Ahí Perón y la maravillosa juventud. Y después Cucurucha, Liliana y Felipe. Y general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación. ...estan durmiendo... ...la medusa no es un pez... ...los mariscos... ...son crustáceos... ...los moluscos... ...son mariscos... ...y los milicos... ...son unos hijos de puta... ...y muchos curas también... Curgucha, ...servime... ...viscachas en escabeche... ...que meche... ...servio la leche... ...para hacer el dulce leche... ...un pollo... Vive 20 años, el presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas, los papas no tienen papo. Y los milicos son unos hijos de potas y muchos curas también. Curugulla, servime, bizcachas en escabeche, que Meche llevó la leche para hacer el dulce leche. Pocho está chocho con el bizcocho del morocho. de motivos para ser feliz y no lo sabe como dice la ley 23344 fumar es perjudicial para la salud Hva por abajo El chorizo Noe jamón El iceberg No solo es punta La punta No solo es iceberg Sacamos A de la rua Ya se fue Rodríguez Sá. Con Menem Todo fue trucho Y Dualde No da pa' mucho Dos milicos son unos hijos de puta Y mucho curas también Curucucha, servime Biscachas en escabeche Que me llevo la leche Para hacer el dulce leche Pocho este chocho Con el bizcocho del morocho Escucha, marucha La pocha y la panocha Siempre es poca, nunca es mucha Mucha gente tiene motivos para ser feliz Y no lo sabe, como dice la ley 23.344 Fumar es perjudicial Para la salud salud Estás escuchando según La Otra Oreja La Otra Oreja Latinoamericana y estamos escuchando a la queridísima Liliana Felipe con, con un, una de sus creaciones, eh, no una de las primeras creaciones que llegó acá a la Argentina Curucucha y ahora en esta bueno, Liliana Felipe, una argemex, no argentina exiliada en México después de la desaparición de su hermana Eh, bueno, y ahora vamos a, a un disco que presentamos alguna vez, Adrián Izueta y Luis Enrique Mejía Godoy, eh, que hicieron un concierto, Viva, Viva Vida. Eh, y vamos a escuchar un tema, un clásico de Adrián Goizueta, que toca con Luis Salinas. Eh, un, un tema que está registrado por él, pero él lo aclara. Eh, bueno, Luis Salinas lo aclara Luis Salinas estaba preso en La Plata Un periodista lamentablemente fallecido eh, Bueno, y un compañero preso Le decía que quería escribirle a su compañera Pero que él no sabía escribir Y entonces eh, le dio le dio indicaciones de cómo tenía que ser el tema. Y así empieza Compañera de Adrián Goizueta en la música, Luis alina en la letra y Pegado a él, pobre La María, de Luis Enrique Mejía Godoy, por La Otra Oreja. abiertos siendoados en vues deero el rey los brazos abiertos y los ojos quietos no pudiste callarte en mi silencio no supe a a tus manos No alcancé a decirte no me esperes Ni a saber que me decías hasta pronto Pero pude si crecerme de a poco En lo blando de tu luna en creciente, Siempre estuve abrazándote de adentro Más maduro, cada vez y menos roto Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce seda oscura de, de tu vientre Compañera Nos hicimos uno al otro En, en la, la dulce seda oscura de, de tu vientre Nos encontramos con los brazos prolongados mañatadas con las mías con, con los lazos, lazos diminutos de las manos nueve veces de encarnada rebeldía, rebeldía. Compañera nos hicimos uno al otro en la dulce cedo oscura de tu diente Uh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 Hoy sueta, compañera, este tema Nos hicimos uno al otro La dulce celda oscura de tu vientre estaba, Seguimos con pobre María Luis Enrique Mejiego Llora la María, Ay, ay, ay Su melancolía Y en la rojo no la soya una canción lo y todas las noches al me corpo su cuerpo catando todos que en el oriental se pone su vestido y su collar tal esta noche no le va tan mal baja por Tiscapa a cielo bollán y en la madrugada un día más bien regresa a su casa Se lament que su vida nunca va a salir de la miseria. Este chaval güira nada, vende bananaco, huele y pega, y diabura por las calles de Managua. La marilla se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Salir de pobre Pobre la María Ay, ay, ay Y su fantasía Ay, ay, ay Que la capital Era lo mejor Pa' salir de pobre Olorosa tabaco y arroz En un cuarto de una cuartería Llora la María ay ay ay su melancolía y el arroco no la se oye una canción de la sonora rey los aretes que les falta la luz los tengo guardados en el fondo del mar Estás escuchando según la otra oreja. Y ya nos estamos despidiendo de este programa a pocas horas de cumplirse 41 años del golpe de cívico, militar, eclesiástico que tanto nos nos ha matado nos ha desaparecido y escuchábamos antes a Adrián Goizueta eh, compañera que ese disco fue o sea, un compañero de acá de Mar del Plata me dio el disco original que era hecho a mano era un cartón doblado Eh, atado como como hacían los presos Un paquetito como los presos Un disco grande, eh, un LP Que pudimos digitalizar eh, O pasarlo a cassette Ahora tendremos que digitalizarlo ¿no? eh, Bueno, y una emoción enorme Este tema que habla de del amor ¿no? entre Entre dos presos que no se podían ver Y nos vamos, como siempre, con un tema de hasta siempre. Y hoy vamos a pasar una versión argentina, una guajira. A ver... el acto creativo que realiza día a día hacer del trabajo algo creador algo nuevo y ahí con las palabras del Che y llega Rally Barrio Nuevo gracias Carolina nos estamos viendo los próximos programas saldrán grabados Hasta la victoria hasta siempre Hasta la victoria siempre muerte Y aquí se que clara Hasta siempre comandante